Credo y monum dominum omnipotente factor interrae. Señor mío, dame fuerzas para servirte. Dame fuerzas para no decepcionarte. Dame fuerzas para mostrar tu luz a todos los que necesitan de tu guía. Padre, ¿y pronto? Siete pronti, Padre. Eh, sí, hermana. Ya estoy preparado. En el bolso, Padre. Capisco que soy nervoso. Por favor, hermana, podemos hablar mejor en español. Comprendo que esté nervioso. No se preocupe, el señor le guiará. Recuerde qué complicado parecía todo cuando le extirparon parte del pulmón. ¿Acaso dejó de brillar la luz de nuestro ángel? Pero ahora es diferente. Nunca he hablado delante de tanta gente. Además, tampoco estoy del todo cómodo hablando en un idioma que no es el mío. Quizás podría dar mi primer sermón en español. No tema, padre. Recuerde lo que dicen las sagradas escrituras. Dominus tecum, neet y El Señor está contigo. No temas. Lo sé, hermana. Lo sé. Pero tengo dudas. He estado pensando toda esta tarde que quizás no he tomado la decisión acertada. No estoy seguro de ser la persona adecuada para atraer los corderos al radil. Padre, no piense más en eso. No tenemos mucho tiempo. El bebé se está despertando. Debemos empezar con el bautizo. Arrodíllese, padre. Es una niña preciosa. Recuerda, hermana, que primero debo besar el pentáculo y luego la sangre debe caer sobre mi cabeza. Decuélela con cuidado para evitar que se derrame el cuadro después Después, unja todas las mucetas y los birretes rojos que se van a usar en la ceremonia. Oremos, Padre. Oremos juntos para pagar sus gritos. Pidamos fuerza a nuestro Señor Satanás. Eceazmus, Satanás. Moren, anunciamos. Domini Satanás. El cual resurrectió en el corfiteo. Hermana, es la hora Oigo los pasos del cardenal protodiácono de camino al balcón Debo salir La muchedumbre en la plaza ha hecho el silencio Y espera conocer cuál será mi nombre Sí, padre, puedo oír clara la voz del cardenal Anuntio bovis gadium magnum. Avemus papam.